La Certeza de una Piedra en el Aire Radionauta 106.3 La Primera Maraña Tratando de buscar El Caos bienvenidos bienvenidos a una nueva edición de Primera Maraña arrancando una nueva semana, lunes 23 de octubre llueve, llovizna, va a llover, está gris, 15 grados en este momento y pasó una nueva elección y esto es Argentina estamos, sorpresa 22 de octubre fue ayer, decíamos una nueva elección y veíamos, pasó, imagino, todos comparaban el mapa, pos paso al mapa, pos elecciones generales, muchas cosas cambiaron, muchos números son distintos, algunos se mantienen... Eh, Cosas sorprendentes o que o al menos generaron algún tipo de sorpresa eh, la elección acá a nivel local donde eh, por el momento Julio Alac estaría volviendo a ser intendente en la ciudad de La Plata. Es mínima la diferencia, se va a esperar a, al escrutinio definitivo, pero cosas que tal vez no se esperaban. Volverá el CD de Julio Alaxa, los CDs ya no funcionan, no se repartirá eh, códigos de Spotify por abajo de las puertas de los hogares, desconocemos, habrá que esperar los resultados definitivos. Vamos a estar hablando en minutos nomás con Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales y profesor de Economía Política, para compartir el análisis, reflexiones de lo que fueron estas elecciones generales, de estos resultados. Hicimos lo propio cuando fueron las PASO. Vamos a ver qué es lo que Julio tiene para compartir con nosotros con respecto a estos números que conocimos ayer, con un masa superando por casi 7 puntos a eh Milei juntos por el cambio que queda totalmente fuera de juego. Hay algunas cuestiones ahí para analizar de cara a el 19 de noviembre, donde no es el día de la plata, pero no va a ser lo importante, eh, sino que se va a estar dando el Balotage este año. También va a estar hoy la columna de Tinta Verde, de la mano de Diana Melón, hablando sobre lo que importa, sobre las cuestiones importantes de eh, las luchas socioambientales, el mundo de la militancia ecologista. Y hoy es lunes de música nueva, de discos nuevos. Eh, y lo que hoy traje tra, trajemos, traímos, trajimos, trajimos, ahí va trajimos, es el último disco de Melanie Williams Melanie Williams es esta artista de 29 años 30 años, creo que no cumple no llega a los 30 años Melanie Williams Tresmo es este último disco que, que publicó con su banda El Cabloide eh, tercer disco de, de Melanie Williams y una artista que además de, con, de, de, de conducir de liderar su proyecto También es eh, música en otras bandas no me sale la para sesionista ahí va fue sesionista y es parte estable de otras otros proyectos como por ejemplo es la baterista en lupe eh, y también ha, ha participado en eh, la banda de voz entre otras eh, entre otros proyectos de los que hace vida también melanie williams Tresmo, decíamos el tercer disco, y tiene esta cosa de lo, lo numérico, Melanie Williams, eh, en, en los títulos de, de sus discos. Primero fue Comprensión 1, eh, luego vimos Somos 2, y ahora es Tresmo, eh, que ella lo plantea como su tercer movimiento, y, y lo plantea como un disco quiebre en su carrera, donde realmente eh, ella entiende que construyó su, su identidad, Eh, musical su identidad artística, entiende este tercer disco como algo eh, incluso que la entusiasma para, para seguir tocándolo. Eh, se ven en distintas entrevistas, cuando hablaba de su segundo disco, Somos Dos, ya estaba pensando como en otra cosa, en un disco que eh, lo, lo, quedó como un, un disco de paso. Eh, por el otro lado, Tresmo lo... Lo, lo plantea como eso, como el disco que viene definitivamente a mostrarnos quién es Melanie Williams, cuál es su música. Y el nombre del disco es eso, ¿no? Tres, tercer Movimiento. Descubrió, googleando la palabra, que significa sacudón, algo así, en croata. Así que también le gustó porque significa sacudón. Eh, significó este tercer disco un verdadero sacudón en su vida. Vamos a estar escuchando algunas canciones, repasando algunas cuestiones eh, de, de lo que es, lo que hace a la vida artístico-musical de Melanie Williams eh, y esto es RS1 Robot Sentimental. redes instagram radio nauta fm escucha primera maraña lunes a viernes de 8 a 9 horas Continuamos en esta primera maraña, día lunes 23 de octubre, como decíamos recién al comienzo. Ya estamos en comunicación con Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales y profesor de Economía Política, para hacer un, un balance de lo que dejaron los resultados de las elecciones generales del día de ayer. Buenos días, Julio, ¿cómo va? Hola, hola. Hola, ¿nos escuchás? Muy mal, entrecortado, te escucho. Ah, ahí va, ahí vamos a re ir resolviendo. Eh, Julio, ¿cuál, ¿cuál es la primera lectura que, que haces de los resultados eh, de las elecciones presidenciales del día de ayer? Mirá, lo, lo primero que hay que destacar es eh, el acontecimiento político que supone la participación popular. Las, las elecciones son un momento de protagonismo social, es una gran movilización política. Eh, la sociedad se mueve y fijémonos ¿no? la sorpresa que fueron la, las primarias donde ganó la ultraderecha, ganó Javier Milei. Bueno, ahora eh, el que salió tercero eh, quedó primero, que es Sergio Massa. Y con casi 2.600.000 votos más. Digamos, Massa ha capturado el candidato al oficialismo 9.600.000 votos, casi el 37%, si te pones a pensar casi pudo haber ganado en, en primera vuelta por muy poca eh, por muy pocos votos más, ya que Milei que sale segundo y por lo tanto van los dos al balotaje, este no alcanzó al, al 30%, está penitas por debajo del 30%. Milei apenas mantiene los votos de la primaria y crece a unos pocos 300.000 votos. El, el otro dato importante, así en, en términos de resultados, es la desaparición de Patricia Bullrich del de balotage y por lo tanto lo que hay que imaginar es una reestructuración de la política en la Argentina, por un lado de la propia derecha. Milley ayer se olvidó, de eh, montonera asesina y, y convocó eh, claramente a, a sumar eh, votos para la segunda vuelta. O sea, viene una reorganización de los sectores de la derecha argentina, va a haber una reconfiguración de la política argentina. Sergio Massa convocó a un gobierno de unidad nacional y para eso habló de los votantes de Miriam, la llamó por su por su nombre, a los votantes, por supuesto, a los votantes de Juan, refiriéndose a Schiaretti, o sea, convocó a la izquierda, y aparte del, del peronismo disidente, obviamente convocó a los votos blancos, que fueron pocos en esta ocasión, 2% de los votos, y aquellos que no fueron a votar, hay que pensar que si bien esta es una elección con eh, baja participación respecto de otras presidenciales, Eh, pasó de eh, algo así como el 69% de votantes al 75% de votantes. Eh, es menos que las, la última presidencial, es la menor de todas las presidenciales, pero supone un crecimiento de la participación. Por eso, el, el primer dato es este, que esto reacomoda el tablero político en la Argentina, un dato no menor es que la izquierda, logró un legislador más por la provincia de Buenos Aires. Cristian Castillo ha sido electo diputado en la provincia de Buenos Aires y por lo tanto ese, esa convocatoria al voto con convicciones que hacía Miriam Bregman da su resultado en la reconfiguración del Congreso. Por eso me da la impresión, y yo insisto, que el, el tema destacado es la reorganización de la política en la Argentina. Si el 2001 terminó con el bipartidismo y dio lugar para la emergencia del bicoalicionismo, creo que ahora en el tiempo político que, que se está desarrollando y que eh, se desarrollará a partir del 10 de diciembre con el nuevo gobierno, hay un, una reorganización de la política. Eso no solo tiene que ver con lo electoral, sino con, con lo cotidiano, con, con la lucha social, eh, y me parece que bueno muchas cosas que, que se dijeron en los últimos tiempos cambian sustancialmente, desde el punto de vista económico y político, si el gobierno quiere triunfar, el 19 de noviembre tendrá que profundizar esta línea política orientada a la distribución del ingreso y se va a encontrar con un tema eh, importante y serio que es el gran condicionante que tiene el endeudamiento no sólo con el fondo Monetario internacional, sino con los eh, llamados fondos buitres, los fondos de inversión, porque Argentina tiene una deuda importante no solo con el fondo, sino también con esos acreedores privados. Pero bueno, este como eh, lo que estoy queriendo decir es que la política manda, habrá que ver si el, el gobierno también hace una lectura adecuada y el, y el candidato, que bueno, en, en su discurso... Eh, de anoche este, planteaba ser y consciente del tiempo que se viene y ahora habrá que discutir qué quiere decir ese gobierno de unidad. Si es un gobierno de unidad nacional eh, de personajes que representan eh, tradiciones políticas o si se articula un gobierno sobre proyectos de fondo que supongan resolver los problemas que generaron el descontento en la sociedad argentina y que una parte importante se volcara por la opción de ultraderecha. Así que como, como primera lectura te diría que este, la política es interesante, atractiva y decisoria en la Argentina cuando la sociedad se mueve Eh, suceden cosas y es importante que esos acontecimientos ocurran y claramente hay un nuevo mapa de la política en la Argentina y claro, todavía falta, ahora empezó otra etapa de esta elección en tres tiempos. Uno fue la primaria, la segunda fue la elección de ayer y ahora viene la definitiva, que es el balotaje entre Sergio Massi y Javier Gley. Julio vos ahí decís no hay una, re, una reconfiguración de, de la política la, la, la oposición la derecha eh, la oposición por derecha se va a reconfigurar también hubo una reconfiguración de, de lo que fue el unión por la patria el peronismo eh, es la primera elección que en 20 años se aleja de la centralidad de, del kirchnerismo y una campaña que hizo acordar más a la campaña de masa presidente eh, que a una campaña típica del frente para la victoria. Claro, y, y, y por eso te digo también que otros espacios se reconfiguran. Hay reconfiguración eh, en términos generales. Eh, yo creo que si uno piensa la política de largo aliento, eh, hace rato que ya no hay eh, el bipartidismo, radicalismo y peronismo, porque tanto radicales como peronistas agrupan con mayor o menor grado dentro del macrismo y dentro del kirchnerismo. Y ahora está surgiendo otra cosa una una imagen de lo que de lo que estás señalando. Cuando mirás el, el escenario de donde habló cada candidato, bueno, se destaca como muy distinto el escenario de Sergio Massa, él solo dirigiéndose este a a la militancia, al periodismo, al, al país, ahí estaban todas las cámaras concentradas, fue el último en hablar de los candidatos y bueno me parece que esa escena de candidato mostrándose eh, en, en soledad en el escenario está marcando un territorio una cancha no no no no no, no estuvo en el acto por, por múltiples razones ninguno de los dirigentes eh, tradicionales históricos eh, más allá de cualquier disputa al interior y hay que agregar que junto con Sergio Massa otro liderazgo consolidado en el Frente Oficialista es el de Kicillof, que también tiene sus, sus, sus confrontaciones, sus internas, eh, al, al interior de la coalición gobernante, y que ese triunfo en la provincia de Buenos Aires, que consolida el triunfo nacional, marca una dupla de liderazgos políticos eh, vamos a llamarle nuevos, no son nuevos porque hace rato que son parte de la militancia y dirigencia política, pero Sergio Massa y Kicillof pueden marcar rumbos para el futuro. Eh, Kicillof no podrá seguir ya disputando un nuevo turno en la provincia de Buenos Aires y por lo tanto va a tener una, una proyección nacional. Entonces la reorganización está en la derecha, la reorganización está en la coalición nacional que lideraba el kirchnerismo hasta ahora, y habrá que ver cómo eso evoluciona. Y creo también que hay noticias y novedades por la izquierda, con porcentajes muy distantes de los principales actores de la política, pero que la izquierda hoy sume un nuevo legislador al Congreso no es un tema menor y es una convocatoria a ampliar la unidad izquierda en multiplicidad de grupos que han votado por el FIT Unidad pero que no son parte de esa tradición de los partidos que eh, se expresan en esta disputa electoral. Por eso creo que la reorganización es a, a todo nivel, en los distintos espacios. Eh, recordemos que más ayer convocaba a una disputa por el federalismo intentando atraer a todo eso que está contenido en Schiaretti. Pensemos que, que Milley plantea dinamitar la, la coparticipación, que cada provincia resuelva por su cuenta. Así que me da la, la sensación que eh, las PASO fueron un momento de reestructuración política. Eh, la gran novedad fue la emergencia de la ultraderecha con consenso. Y ahora se abre otro momento y la propia sociedad va a tener que discutir si gana la ultraderecha o se habilita la continuidad del gobierno bajo otra dimensión, con otro liderazgo, estas consideraciones que hacemos, y por supuesto que todo el abanico de la política argentina está puesto en discusión, y yo quiero insistir que la importancia que tiene de que el sujeto colectivo sociedad defina, y ahí claro, ahí está mezclado, una novedad política en la Argentina que es un consenso millonario a la ultraderecha. No es un tema menor, es un tema nuevo en la política argentina y por lo tanto lo que todavía falta discutir es el entusiasmo de una sociedad por un, un proyecto que resolviendo las necesidades de la población en entusiasme una perspectiva de futuro. Eh, convengamos que ayer hubo mucho voto de, por el miedo, Miedo al triunfo de la ultraderecha y, y, y eso es parte de lo, de lo conquistado en este triunfo de, de Sergio Massa en, en esta elección de ayer domingo. Julio, sabemos que no andas con mucho tiempo, pero algunas eh, cuestiones. Por un lado esto que, que planteabas a lo último, ¿no? Eh, ¿De dónde crees? Eh, que genera más esperanza o, o qué mueve más eh, al voto popular pensando en el baltage si la posibilidad de este gobierno de unidad que plantea el gobierno de unidad nacional que plantea masa o la idea de cambio eh, que eh, plantea eh, mi ley e incluso quiso también eh, patricia burrich hincapié en, en el acto de cierre ayer eh, eso por un lado y por otro lado me parece importante lo nombrabas dos veces por eh, la cuestión de una banca más de la izquierda, pensando en cómo queda configurado el Congreso, eh, ¿cuál es el rol que va a tener la izquierda en estos próximos años? Mira la, la primera cuestión es que, como ahora viene una campaña de cuatro semanas, el gobierno, si hace una lectura correcta de lo que aconteció, y, y, y valora el, el éxito en, de tercero a primero, con una diferencia sustancial y con posibilidades de repetir y, y, y ganar, tiene que profundizar la línea de distribución del ingreso y hay tema tiene temas estratégicos, como es la relación con el Fondo Monetario, con los acreedores, el tema de la deuda y, por supuesto, el tema de la inflación. Si no se profundiza la distribución del ingreso y, por lo tanto, eh, el castigo y penalización a especuladores, porque lo que tuvimos en las últimas semanas fue una presión cambiaria e incluso una presión bancaria, con la intencionalidad que se retiren depósitos de los bancos, generando incertidumbre e inestabilidad. Así que el gobierno tendrá que profundizar esa, esa línea de trabajo, de acción, y tiene que ser notorio para que haya consolidación. Si uno mira la política desde las matemáticas, la suma de los votos de Milley más bulrich ya tendrías el, el presidente de la próxima etapa con Javier Milley. Pero como esto es política, lo que importa son las acciones que se lleven adelante. Y por eso destaqué en el discurso de Massa el guiño a los votantes de Miriam, a los votantes de Juan, a los radicales, a los votantes de Rodríguez Larreta, que no pudo fidelizar Patricia bulrich, a los votos blancos, a los que se abstuvieron. Digamos que tiene que ir a una búsqueda de, de consenso electoral muy importante y para eso tiene que cambiar la agenda de política económica, la agenda que ha llevado a la, a la desigualdad, al deterioro de los ingresos populares. Y en ese sentido, la segunda cuestión, eh, la izquierda tiene que también hacer un, un balance, de la, la importancia que tuvo que eh, la izquierda logre pasar los, los mínimos que impone la legislación y ser parte de la disputa electoral. Pero claro, la política es mucho más que lo electoral y por lo tanto la izquierda está desafiada. Además de tener ahora cinco legisladores en el Congreso, articular mucho más la demanda social que está planteada en la Argentina. No nos olvidemos que hubo elecciones, hay análisis de los resultados electorales, pero la inflación sigue golpeando a los de abajo. La pobreza, la informalización, el carácter irregular del trabajo en la Argentina sigue siendo un tema muy importante y el descontento eh, salió por derecha, no por izquierda. Por lo tanto, la izquierda tiene que discutir muy profundamente su, su mensaje, sus formas de organización y estructuración y, y hay un desafío muy grande de ser protagonista de esta reestructuración, reorganización, de la política en el país. Julio, te agradecemos muchísimo la comunicación, el, el análisis. El tiempo nos queda corto, hay muchísimas eh, aristas para seguir discutiendo, pero bueno, sabemos que, que también tenés otros compromisos, así que eh, nada, te saludamos y agradecemos el, esta comunicación. Un gusto grande y hasta cualquier otro momento. Abrazo grande. conversamos con julio gambina doctor en ciencias sociales profesor de economía política sobre lo que dejaron las elecciones del día de ayer eh, esta reconfiguración como eh, creo que es el la síntesis de, de lo que viene sucediendo una reconfiguración del de mapa político un eh, unión por la patria que nos eh, Cambia sus perfiles en estos, los que fueron los últimos 20 años, se cumplen este año 20 años de cuando asume Néstor, un giro realmente de eh, Unión por la Patria, centrando la política en su candidato, en este caso Sergio Massa, y eso, ayer me acordaba, nos acordábamos con gente de la campaña de Massa presidente con la Mass y el Massa y la A, eh, centrado en, en esa imagen con poco poco trasfondo político, digo ayer eso, hablando solo, sin referencias eh, claras sobre el escenario del peronismo, al kirchnerismo, una libertad avanza que no crece mucho, pero que eh, busca eh, contener ese voto de derecha, que también fue, que acompañó a Patricia Bullrich, aunque la deja fuera del balotage, y una izquierda que logró eh, construir ese voto eh, convencido, ese voto que votó eh, por, por lo que cree que tiene que votar, más allá de la disputa de eh, quién llegue a participar en el balotage, y que eso logra meter un quinto voto legislador eh, seguir en tiempos movidizos nos quedan algunas preguntas sobre, eh, para hacerla Julio con respecto al mercado que bueno las PASO, luego, luego de las PASO abrió el mercado enloquecido con la devaluación del 20% de Sergio Massa no pudimos así que tenemos que esperar un rato a que abran a ver con qué sorpresa nos trae el día de hoy la economía argentina post elecciones <música> Vamos a seguir escuchando este último disco de Melanie Williams y el Cabloide... Eh, ¿Qué es el cabloide? Para quienes no, no están familiarizados con Melanie Williams Es esta banda que arma eh, Que es como la idea de la conexión que tiene con eh, las musiques El cabloide es una es una banda que se va mutando Va mutando tanto como Melanie Williams en un punto Pero que va cambiando Más allá de que tiene al, algunos eh, participantes estables va, va cambiando Va cambiando con el tiempo Y la idea del, del nombre es eso Es el cable que conecta... Eh, a, a los eh, miembros de, de la banda y el cable que conecta porque hay algo hay, hay mucho de analógico en, en melanie más allá de eh, el, el gran aporte que hace desde lo digital la idea del cable de lo analógico el instrumento está muy presente vamos a escuchar ahora nt al sol <música> pai dai dai dai www.rnma.org.ar. Red Nacional Ríos del Salta Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radio Nauta FM. 38 minutos pasan de las 8 de la mañana. 17 de los grados en este momento en La Plata y alrededores. Una tarde que eh, se viene con probabilidades de tormentas durante lluvia. No deberíamos cerrar, a llover más, todo puede fallar. Que por si acaso, si no salieron, salgan con algún tipo de cubre de, de cosa para el agua. Eh, Léase Paragua, eh, Impermeable, Bolsa de Consorcio, lo que tengan a mano. Y también tomen nota de lo que viene sucediendo afuera de sus hogares porque acá están los títulos de Pulso Noticias. Leve ventaja para Julio Alac en La Plata, pero con final abierto. Con el 97,60% de las mesas escrutadas, el candidato de Unión por la Patria supera al actual intendente Julio Garros por poco más de 800 votos. Sin embargo, todo se definirá tras el escrutinio definitivo que comenzará el miércoles a las 8 de la mañana del pasaje de Ardo Rocha. Tercero quedó el candidato de la Libertad de Avanza, Luciano Guma, mientras que Luana Simeoni del Frente de Izquierda finalizó cuarta. En Berizo y en Senada triunfaron los oficialismos. En los, en los distritos vecinos se impusieron los actuales intendentes peronistas Fabián Cagliardi, que asumirá su segundo mandato, y Mario Seco, que irá por su sexto. En Berizo Cagliardi quedó arriba con el 47,18% de los votos, 22 puntos más que Matías Nani, de Juntos por el Cambio. Mientras que en Ensenada, Seco fue reelecto con el 62,94% de los votos, muy lejos del 17% obtenido por el libertario Federico Bojanovic. I have it in my pocket Axel Kicillof fue reelecto como gobernador bonaerense. El candidato de Unión por la Patria ganó con el 44,88% de los votos frente al 26,61% de Néstor Grindetti de Juntos por el Cambio. Apenas un poco más abajo quedó Carolina Píparo de La Libertad Avanza con 24,61%, mientras que Rubén Sobrero del FIT Unidad terminó en cuarto lugar con el 3,88%. De esta forma Kicillof gobernará la provincia por otro, otros cuatro años a partir del 10 de diciembre. Comienza el tramo final del juicio por el crimen de Miguel Noa Suárez. Hoy y mañana se realizará el debate final por el caso del de pibe de 20 años torturado y asesinado en 2014 por la policía bonaerense en la comisaría segunda de Necochea. Por el hecho están imputados los efectivos Yanina Paula Moana, Héctor Daniel Ayamanla Fernando Pérez senati y Matías Germán Larrea, quienes intentaron instalar la teoría del suicidio. Podés seguir en vivo el juicio desde las 10 de la mañana por el canal de YouTube de la Retaguardia en una co en una cobertura colaborativa con Pulso Noticias y Tramas.ar. Hasta acá los títulos de Pulso Noticias para el día de hoy. Como siempre, si querés profundizar la información, lo podés hacer ingresando a www.pulsonoticias.com.ar y también podés darle click al botoncito de suscribite y de esa forma aportar económicamente el sostenimiento del periodismo cooperativo. Y mientras hace su entrada a los estudios de Radionauta, saludando a Saba Shulman, Melón, vamos a escuchar antes de su columna esta canción de Melanie Williams y El Cabloy, y estamos repasando su tercer disco, Tresmo, esto es Chiqui base.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 al 221 438 6002 a la recta final de esta primera maraña de día lunes, ya sentada aquí en el estudio de Diana Melón y su columna de Política Ambiental. Buenos días, Day, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo estás, Pablo? Bien, eh, ahí con un problema en tu micrófono. A ver, ahí, ahí, ahí, ahí se sí. escucha bien. Eh, no me censuren, por favor. No, no, no, no, no, no todavía. Eh nochada me imagino como, como bueno no sé no es trasnochada pero ya, ya. pero nos quedamos mirando los resultados al final esperando a ver qué es lo que decían si giraban a una pista sobre sobre el ambiente y sobre la vaya es eso ya sabemos qué va a pasar si sí, po poca pista sobre el ambiente Sí, una masa diciendo que hay que eh, seguir explotando los eh, recursos naturales hay que agregarle valor agregado lo único que dijo eh, como una cosa distinta pero bueno es difícil pensar en cómo se paga la deuda Sin eh, la política de saqueo Sí, eh, sobre todo también porque fue más Al que hace unos meses dijo que, que Por ejemplo, que la córdoba ah, Que la cordillera una torta eh, Y que había que Comerse su parte de la torta Algo algo así fue lo ¿Cómo les dijo. gusta hacer referencia con la cordillera y los alimentos? Porque Gioja eh, eh, Gioja había dicho que hay que dejarla como un queso gruller, ¿no? Exactamente, exactamente dijo eso eso Gioja eh, La realidad es que el decir el ambiente no está contento es muy naif así que no lo voy a decir no pero qué digo que, que lo, los dos candidatos que, que ayer pasaron y que se van a disputar el balotaje o baotataj no sé cómo se dice en las en las en el bueno el día 20 de noviembre eh, no tienen una buena mirada en torno en torno a lo que es la cuestión ambiental o sea no tienen una buena mirada en relación al cuidado del ambiente eh, pero también es importante porque a veces cuando hablamos del ambiente eh, se plantea ambiciones muy naif, muy a lo Greenpeace de ahí es el ambiente, es el Cuidemos la ballenita Es medio ambiente cuidemos... solo queda medio eh, No, en realidad iba a decir que se escinde Al ambiente de la gente Entonces parece como que bueno Contaminase el ambiente y la realidad Es que estás contaminando el ambiente pero estás contaminando a Las personas que habitan en ese ambiente Digo, eh, un, un Médico ecologista que se llama Damián y de, de la Universidad Nacional de Rosario decía Las políticas ambientales al fin y al cabo Terminan decidiendo cómo morimos Y cómo vivimos en los territorios, así mente entonces es un poco eso es dejar de decindir eh, lo ambiental por eso quizás al, a, a algunos empe empezamos a hablar de bueno es algo territorial socioter territorial porque quizás eso ayude a que no se sinnda lo ambiental de la de lo humano quizás de las personas que habitan en esos territorios eh, pero bueno no es dejar solo la cordillera como un queso gruler eh, no es solo eh, extraer el litio para para para eh, abastecer al norte global para que hagas un transitito verde sino también es eh, contaminar a las personas dejar sin agua a las personas eh, y también sobre eso quería un poco hablar porque ayer eh, en ella ya no ayer fue todo, fue no, no existió noticia más allá de, de ah, las elecciones eh, ayer sería como lo que pasó en el pasado claro lo que pasó previo <risa> a ayer eh, eh, se surgió la noticia de que se habilitó una nueva una nueva zona franca en Jujuy para potenciar inversiones en energía y minería. Eh, esto se suma a, al, al, al, no solo a las declaraciones que se han, han venido virtiendo los, los los dos candidatos a presidente. Perdón, vengo a acelerar. No, estás ahí, como eh, en una. Tómate el mate. Eh, no solo se suman a eso, sino también a las noticias que hemos ido recogiendo en estas últimas semanas eh, de en torno a, a, a noticias en torno al ambiente Digo, eh, hace dos semanas hablábamos sobre la llegada del buque prospector en Mar del Plata para para avanzar con el petróleo offshore, eh, hubo algunos avances en decir, bueno hay que continuar con la línea del fracking eh, y bueno, y el litio que es como si fuese el caballito de batalla, ahora a todos eh, les encanta hablar del litio y no solo hablar, sino no también llevarlo como si fuesen vendedoras de aón eh, a los centros internacionales mira lo que tengo en mi casa eh, tengo litio y la realidad es que lo que no, no están diciendo por detrás del litio porque hablan claro la transición energética y qué, cómo no va a sonar bien la transición energética Quedaría pero energía verde todo eso claro claro que energía verde la de, de aparece atrás la palabrita capitalismo verde eh, y la realidad es que lo que no están diciendo en relación al litio es eh, el uso de enormes cantidades de, de agua y sustancias químicas que se lleva adelante eh, y que también saben que necesitan avanzar en tanto litio y en tanto megaminería necesitan avanzar eh, conteniendo la, la protesta social mostrando gobernabilidad al mundo cuántas veces hemos escuchado esa frase que repiten los periodistas como como si fuese un mantra como si fuesen eh, me lo dejo ahí. y okay. Eh, hay eh, le tenemos que mostrar gobernabilidad al mundo, ¿cómo se obtiene la gobernabilidad? porque no es que es la gobernabilidad va y se compra en el supermercado, la gobernabilidad se obtiene mostrando al mundo que no hay rechazo a un proyecto extractivista, y sabemos que eh, no solo en Argentina, sino en toda América Latina, hay múltiples movilizaciones, eh, lo hemos visto cuando fue el chubutazo en, en Chubut, cuando quisieron derogar la ley antiminera que, que tiene esa provincia, única ley antiminera del país, porque el resto Estos son, eh, bueno, Río Negro tuvo durante muchos años una ley anti-cianuro. Eh, Mendoza tiene la 772, que es, eh, prohíbe algunas sustancias químicas, pero otras no las prohíben Entonces, se habilitan algunos pro, algunas partes de los procesos de la media minería en la provincia. Eh, pero Y la gente sale masivamente a la calle a decirle, no, y no, no vas a reformar una ley que conseguimos gracias a la movilización popular. Entonces, eh, bueno cómo mostrar gobernabilidad si se te para de manos la, la población diciéndote que no avance eso, digo eh, lo estamos viendo en Jujuy eh, eh, digo la, la reforma de la constitución de Jujuy busca prohibir la protesta social, y por qué busca prohibir la protesta social, porque Argentina es uno de los países que integra el triángulo del litio eh, que concentra el 80% de, de las reservas de litio del mundo o sea, el, el triángulo del litio no en Argentina únicamente sí, sí. sino que es Chile, integrado Bolivia, por Argentina. Chile, Bolivia y Argentina pero eh, y digo y es eh, detrás de, de todo esto hay un raciocinio económico porque todo eh, todo toda inversión conlleva un raciocínio un, un decir bueno dónde me conviene por ejemplo una de las mayores compañías ligadas a la extracción del litio en argentina es eh, de capitales chinos china tiene litio en su territorio eh, pero lo tiene en la parte superior del Himalaya, o sea, en una cordillera. Entonces es muy caro extraerlo. Entonces es preferible venir a contaminar el litio, el perdón, el litio, el, el agua en, en Argentina, en una zona como sabemos, en Norte Argentino es eh, sumamente árido, sumamente seco, no tienen acceso a agua potable eh, y, bueno, entonces es más es más rentable venir a, a extraerlo acá. Pero las consecuencias que trae no son solo ambientales, porque digo, las ambientales ya le hemos hablado muchísimo en esta columna, ya hemos hablado muchísimo de lo que implica eh, la destrucción de las fuentes de agua dulce cuando se está hablando de cuánto puede llegar a durar el agua dulce y todavía le prendemos velitas al dios a la diosa a la diosa tecnología diciendo bueno la tecnología nos va a salvar de la escasez de agua cómo porque todavía no se sabe y es esperar una, una solución mágica que venga de la tecnología y es reventar el planeta, digo, seguir reventando el planeta pensando que en el futuro bueno alguien nos va a venir a salvar de lo que nosotros mismos hemos generado eh, pero me perdí el hilo de donde venía de eh, China, China las consecuencias no son ambientales eh, la otra vez estuve en, en, en un taller que, que trataba sobre relaciones China-América-Latina y eh, invitaba tanon a participar en una, una eh persona que, que una, una persona que habita en, Fiambea, en Fiambalá perdón voy a tomar mate tomé el mate pues se fría eh, no y además me duele la granta de tanto hablar eh, invitaron a participar una persona de Fiambea, Fiambalá eh, que no solo acompaña a la asamblea Fiambalá despierta sino también que es eh, gestora ambiental entonces eh, está siendo consultada por la asamblea en ese sentido y bueno quienes estábamos en el taller pensábamos que yo iba a hablar más de la cuestión ambiental de la cual obviamente habló eh, pero también habló de las múltiples consecuencias que van de la mano del avance de una de una, eh, de una actividad extractiva de esas características. Primero eh, ciudades sumamente pequeñas como Fiamalá eh, se, con, se convierten en zonas de enclave eh, y que, en economías de enclave. O sea, ¿qué, son una, ¿qué es una economía de enclave? Es una ciudad tan chica y se, se, se emplaza una actividad ta, económicamente tan grande y tan asimétrica en, en, en relación a las relaciones de poder y a la capacidad de tensionar para un lado y para otro los gobiernos, eh, que eh, directa o indirectamente termina todo el pueblo o toda el, la localidad trabajando en pos de, de esa actividad extractiva, como que se lo chupa toda esa actividad. Y quienes no trabajan reciben, eh, no sé, ayudas. Me, me acuerdo que en algunos momentos contaban, por ejemplo, como Veladero eh, pagaba fiestas de 15 eh, en, en, en Hacha, en, en iglesia, eh, incluso la barri lo hacía en en, en Andálgala, perdón, se me había ido el nombre de la ciudad Entonces eh, A nivel social Eso eso implica un rompimiento de lazos comunitarios Porque quienes se oponen a la Media minería eh, O al, al avance de litio no, está, no, no solo se están oponiendo a esa actividad Si no te estás oponiendo a tu vecino Porque ese vecino va a defender su puesto laboral Su ingreso económico Entonces siempre ponen en cuestión o sea Es como que pareciera que vivimos en un par dicotómico Territorio eh, económico Nos, nos meten en ese par dicotómico porque quién quiere que tu vecino no tenga para morfar, pero la realidad es que la el único tipo de, de, de oportunidades laborales que se abren son de este tipo y la verdad es que probablemente esa persona que trabaja en la minera termine chupando más litio que una persona que... En no trabaja la minera. Entonces, no solo te, te, te generan un puesto de mierda, sino que también eh, te contaminan básicamente y contaminan a los tuyos porque tu familia también habita ese territorio. Pero no solo esa es la la, la, la, la consecuencia. consecuencia. También tenemos eh, el aumento de precios de alquileres. Nos contaba que por ejemplo en Fiamala, eh, una persona, o sea, muchas personas que habitan, o sea, que son originarias de Fiamala que habitan en Fiamala que vive que trabaja en Fiammala, ya no pueden vivir en Fiammala. Se tienen que ir a localidades vecinas a vivir porque, claro, llegan los chinos, cuánto pagás vos de alquiler? 50, bueno, yo te pago 300. Si total para mí es un vuelto. Claro. ¿Cuánto está el yuan en relación al, al peso argentino? No lo sé, no te podría decir. <risa> pero, porque me pero, pusiste una cara como si te lo tuviese que Me la estaba preguntando. Era una pregunta metafórica, Ay, bueno, yo tampoco re, podría. Si querés podés ir buscando pero, vos, tipo un alquiler cuando estábamos a ponerlo en 100.000, no sé cuánto estará en Fiammala un un alquiler. Eh... Pero ponele que le tiran 300 mil pesos Un alquiler Un alquiler a una persona en Fiambalá eh, convertirlo a Joanes y vamos a ver pero bueno, eh, muchas personas que trabajan en Fiambalá pero que tienen que habitar en otras localidades porque ya no pueden alquilar viviendas economías regionales que se ven destruidas producto de la escasez de agua, ya no tienen agua para regar sus, plant no sean sus plantaciones para, eh, para darle de tomar a animales, empieza a pasar eso también, empieza a pasar que las poblaciones que habitan no tienen eh, acceso al agua, que durante días y días y días ya no tienen acceso al agua potable eh, ya no tienen eh, no sea sé, no se pueden ba no se pueden tirar la cadena, no se imagínense todas las cosas que hacemos con agua se supone que la onu plantea que eh, la para una persona para tener una vida digna eh, o sea relativamente digna eh, necesita eh, acceso a 100, 100 litros de agua por día y vos no tenés acceso a tenés acceso a cero por ahí por días porque la minera se está chupando todo el agua que vos podrías utilizar, entonces eh, y la respuesta por parte del gobierno es... Eh, Hacer un acuerdo con Mecorot diciendo que Mecorot, es, que es el la, la empresa de agua israelí, eh, es un emblema del manejo de agua. No es un emblema del manejo de agua. Eh, ha avanzado sobre territorio palestino, cooptando los, las fuentes de agua que antes eran del pueblo palestino eh, y dándole a un israelí eh, 387 litros de agua por día y a un palestino colombiano. 70. O sea, ni siquiera se cubren las espaldas y dicen bueno, vamos a darle los 100 que se supone que es lo que una persona necesita para vivir dignamente. No, 70. Pero el, el gobierno piensa de que o sea no sé qué, qué van a... De qué, ¿Qué piensan hacer? Piensan ver cómo las estrategias de marketing que lleva adelante Mecorot para justificar el hecho de que solo le da 70 litros de agua eh, a un palestino por día. Bueno, supongo que quizás en, en Catamarca, en Salta, en Jujuy el gobierno argentino piensa hacer lo mismo, eh, no lo sabemos, eh, es contrafáctico, pero digo, ya una alianza con Mecolot huele un poco a eso, ¿no? Sí, bueno, un poco eso en más de eh, nueve provincias que ya firmaron el acuerdo y la mayoría eh, atraviesan o, o la situación de crisis hídrica en términos de la de, del alcance que tienen los habitantes al consumo de agua potable. Sí, y otra de las noticias que también que tenemos, que tenemos en este último tiempo es eh, que la misma reforma que se quiere implementar en Jujuy, eh, se, que se implementó, perdón, en, en Jujuy, se quiere implementar en La Rioja. O sea, quieren eh, reformar la Constitución Provincial y uno de los puntos es prohibir la protesta social. La Rioja no solo es una provincia que tiene yacimientos mineros que gracias a la defensa de las poblaciones como en Famatina lograron eh, ser frenados, sino que también Tiene el puente agua negra y vos vas a decir ¿Qué es el puente agua negragra bueno el puente agua negra eh, conecta el, el, el, el es un paso cordilleral cordillerano que deriva hacia chile pero no deriva a cualquier zona hacia chile, a, de chile sino que deriva a un puente un puerto internacional un puerto internacional que permite la salida hacia el pacífico chile hoy por hoy lo que tiene un, un gran, la gran capacidad de negociación que tiene chile también es eh, bueno Yo tengo gran parte de la salida al, al Pacífico y hoy por hoy por ejemplo en Argentina los principales socios comerciales de Argentina eh, van varias o sea van las, el segundo puesto es cabeza a cabeza chile china Perdón Estados Unidos ahora es el segundo socio comercial china el primero es Brasil por supuesto eh, pero bueno sabemos la, la importancia que que tiene la salida del Pacífico a nivel económico A nivel de torta de plata Bueno, Chile tiene esa capacidad de negociación Bueno, La Rioja tiene un puente internacional Desarrollado a la medida de IRSA Desarrollado por IRSA Que es este proyecto de integración De la infraestructura regional suramericana eh, Que es un paso que, bueno eh, Tiene determinadas características Que no es que es un paso para las personas Para que visitemos Chile Que es muy lindo No, es, es un paso que busca habilitar El avance o la, la, el paso de commodities hacia los mercados internacionales. Eh, entonces la verdad es que eh, nada, eh, sabemos que, que prohibir la protesta social en una provincia que tiene el paso cordillerano donde va a pasar el litio, donde va a pasar eh, los, los minerales que se extraen de la megaminería, donde va a pasar la soja, es de gran importancia es de gran importancia eh, así que que es lo que es lo que está sucediendo y pareciera ser que todo queda tapado bajo la, el manto de las elecciones todo son elecciones eh, y la realidad es que muchos no están o sea votan lo que pueden pero construyen lo que quieren en el cotidiano a partir de la de la, de, de la resistencia en los territorios y de proponer alternativas reales de vida que pongan en el centro la vida y no la economía Day, estaba pensando que nos tenemos que ir obviamente despidiendo sí. porque siempre se nos van los tiempos nada no, pero decías esto de los impactos eh, ambientales que nos incluyen hace un par esto ya lo hablamos en un momento pero hace un par de semanas eh, nos enteramos que el 100% de los argentinos y argentinas que participaron en un estudio eh, particular tienen eh, agrotóxicos en sangre. Sí, Somos en es, sangre y en, en es materia ese. fecal. Eh, así que nada, súper completo, siempre ahí encabezando los charts eh, de la contaminación. Sí. Eh, sí. Y eh, como decías, eh, eh, se definen el 19 de noviembre estos... Eh, proyectos que no tienen mucha diferencia en términos de eh, que, cómo saquear eh, el ambiente. digamos Ahí la grieta, venimos viendo en distintos proyectos que no hay tal grieta. Eh, nada no, ¿Cuál es eh, la perspectiva desde las asambleas eh, comunitarias, las asambleas que vienen defendiendo los territorios? Hay un encuentro de la UAC Sí, hay un encuentro de la UAC Pensando en, bueno, cómo nos seguimos organizando Porque medio que va por ahí la movida eh, Desde hace varios años la UAC, que es la Unión de Asambleas de Comunidades Viene de cada elección haciendo una campaña que se llama Gane quien gane, que gane quien gane O sea, excepto si ganan algunas expresiones Pero que no estaría pasando Y... Eh, que gane, quien gane, o sea, no, no se pone en discusión el modelo ligado a la soja transgénica, a los eventos transgénicos, a las fumigaciones aéreas, etcétera, que no se pone en cuestión la, el avance de la megaminería, que no se no se pone en cuestión la, la extracción hidrocarburífera, no se pone en cuestión el, el avance del fracking, todo ese tipo de cosas, gane quien gane, no se ponen en cuestión, así que la que queda en los territorios es seguir resistiendo y seguir defendiendo los embates de, de este sistema contra contra el territorio, eh, sabiendo de que es una lucha difícil, sabiendo de que, y más ahora, donde... Eh Hay una crisis económica Y, y, y siempre está a mano eh, La crítica De cómo te vas a oponer a algo Que generaba trabajo para la gente eh, Cuando se instaló Bajo la lumbrera en Catamarca eh, Decían, bueno, Catamarca es una de las el, el, Bajo la lumbrera es el, el Primer proyecto megaminero de Argentina Y decían, bueno, eh, Catamarca Es una provincia sumamente pobre Entonces esto va a traer Progreso y va a traer dinero Y va a ser Las Vegas en en cualquier momento Andalgalá y Andalgalá hoy por hoy, o Catamarca, la provincia en su totalidad, no no dejó de estar en el ranking de las provincias más pobres. Sigue están, sigue siendo una provincia sumamente pobre. La el aluvión de trabajo que anunciaban no llegó. Eh, solo tienen el agua contaminada, los residuos que dejó bajo la lumbrera, porque de eso no se habla, los residuos que deja eh, la compañía, eh, Redes de trata que confluyen en, en, en estos territorios porque esa es una de las de las de las consecuencias que tampoco dijimos eh, y eh, la realidad territorios devastados territorios que terminan siendo como como dicen las, las asambleas zonas de sacrificio eh, entonces cuando te plantean la disyuntiva de bueno pero la gente necesita morfar, sí pero también la gente necesita vivir Y detrás de todos estos proyectos extractivos No está solo el ambiente Está la vida real de personas Porque es muy triste ir caminando hace, eh, En el año 2010 más o menos Tuve la posibilidad de estar en Andalgalá y nos hicieron una visita que era una visita turística donde nos iban diciendo en cada una de las de las manzanas los casos de cáncer que había. Entonces eso es muy triste. Y ni hablar si nos ponemos eh, bueno, ya la, los mapas de la muerte en relación a la al avance del agronegocio ya no se pueden hacer porque son tantos y porque las derivas de las fumigaciones son tan amplias que no se pueden hacer. Y, y hemos tenido un montón de compañeros que han muerto en el proceso porque estás habitando ese territorio y te están fumigando, entonces Eh, digo detrás de todos estos proyectos extractivos hay personas detrás la del agronegocio está por ejemplo Nicolás arévalo un niño que murió eh, producto de pisar una un charco jugando con su prima en su casa eh, pisó un charco de ...de agua con un producto que le echan... ...con un agrotóxico que le echan al, al tomate... ...y murió en el acto y su prima... Eh, ...estuvo internada durante varios días... ...un niño de cuatro años... ...entonces no no es solo ambiente... ...no es solo el territorio... ...no es solo poner en poner en la discusión... Eh, ...bueno, ay, no la, la economía versus la naturaleza... ...no solo es la naturaleza... ...también es la vida de las personas que habitan en, en eso... ...entonces lo que debería ponerse en el centro... ...de las decisiones... Eh, ...es la reproducción de la vida... ...porque la reproducción... De de la vida está en jaque y en estos casos está en jaque, por ejemplo en relación al litio está en jaque para sostener la transición energética de, de, del norte global, entonces la pregunta que debería ser es vamos a dejar sin agua a la gente en, en la zona del triángulo del litio para que en Canadá tengan tres autos eléctricos, vamos a seguir pensando de esa, de esa forma digo, porque también a veces bueno, nos, nos terminan acusando de trocos cuando cuestionamos el capitalismo, pero también hay que cuestionarlo porque la, la desigualdad no solo es una desigualdad a nivel interno también es una desigualdad a nivel del sistema mundial eh, y la realidad es que América Latina es un territorio de sacrificio al servicio de que eh, Europa, Estados Unidos muestren qué verdes que son eh, y cómo cómo reducen sus emisiones de dióxido de carbono cuando acá estamos tapados de mierda Perdona. No, te agradecemos como siempre la información, la efusividad la, Me levanto todo, muy arriba yo Muy arriba te despertas a la mañana a veces No, y sobre todo esto la, la conciencia de eh, que son vidas y que esas vidas también se organizan y seguimos luchando para que dejen de matarnos Y también pensar que el capitalismo siempre nos dice qué vidas vale digo lo vemos en relación al conflicto Israel-Palestina y también lo vemos en relación al ambiente, qué vidas vale en, eh, más que otras digo cuánto valen nuestras vidas en relación a cuántos valen las vidas de una persona en Europa no tenemos que despedir hice una ensalada de cosas, te hablé de conflictos de pues, no, no, sabíamos, no sabíamos de qué vamos a hablar hablamos un poquito de todo, un pimponeo <risas> de la realidad eh, que, que, que, que que pasa nos vamos a ir con eh, saludándonos Chau Day. Chau Pablo, vale. eh, un, un gracias gusto. Gracias por venir, gracias Ava Yulman por la operación técnica, gracias al equipo de producción de Pulso Noticias, Walter Amorio, Ramiro, La Terza, Lautaro Castro. Si entra o no entra. Minutos son ni 10 no, no entra. Bueno, eh, se nos fue el programa. Eh, escuchen en sus casas el último disco de Melanie Williams y el Calvloide, que está mucho muy bien. Hasta mañana. Radio la certeza de una piedra en el aire.